Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, ahí tratando de sobrevivir a fin de año y bueno, es un fin de año así como bastante movido, i t pero contentos con estos festejos que se vienen, así que poniendo toda toda la íntima energía para ahí.、Uh -huh. Y están preparando un festejo muy particular para estos 10 años de la Orquesta Municipal de José s e p a z Contanos. Sí, totalmente. Vamos a tirar el ojo en la casa por la ventana、uh -huh. con, con los cuidados, ¿no? o o Si t a m p c Pero bueno, de s p u é s d estos e 10 años de tanto recorrido, de tanta gente que pasó sobre todo por la comunidad de la orquesta,、eh, desde que empezó en un cuarto hasta el presente, nada, decidimos hacer、eh, abrirlo a, a, a que todos los que fueron partícipes del orquesta en algún momento、eh, vuelvan a, a sumarse a, a estos festejos. Así que bueno, vamos a hacer una orquesta como media histórica、uh -huh. que va a pasar a tener los miembros de la orquesta actual. Pero todos los que han pasado en algún momento por la orquesta también van a estar sumándose, lo mismo los coros, ballet, así que va a ser como un espectáculo、eh, bastante d i s c i p l i n a r i o pero por sobre todo compartido, que era un poco eso. Es decir,、eh, como recién comentabas, la orquesta tiene muchos años de historia, con, con altibajos, con resistencias,、eh, con hermosas alegrías, con angustias y tristezas bastante grandes, pero sigue ahí sonando. Y lo que siempre hizo que la orquesta siga sonando es que hay una comunidad que se apropia de la orquesta. Entonces, bueno, nuestra forma de celebrar creo que esos 10 años es esa, ¿no? Desde la forma que sabemos hacer, que es música, pero compartiendo con quienes fueron arte y parte de, de la orquesta en distintas formas a lo largo de nuestra historia. ¿Cuántos músicos y música s calculás que pasaron estos 10 años por la orquesta? Mira, hicimos un recuento así de los nombres que nos fuimos acordando. Ayer encontramos programas de. Cuando hicimos los primeros conciertos, ya p a r e c í a n nombres de que hasta nos habíamos olvidado ya, porque pasó mucha gente, y más o menos pasaron alrededor de 70 músicos y músicas, sin contar los 37 que, los 42 perdón, que estamos en la orquesta.、Mm. Así que, bueno, en total uno empieza a hacer los cuentos y somos casi 100 músicos y músicas que hemos pasado en la historia de la orquesta. Claro. ¿Y el festejo lo están preparando para los últimos días de diciembre, el 18 de diciembre? El 18 de diciembre, exactamente, se va a hacer en la plaza. Estamos ahí terminando de definir. Seguramente entre hoy y mañana ya tendremos todo definido, pero bueno, para que a todos se vayan agendando. 18 de diciembre, ¿por qué, ¿por qué ese día? ¿Por qué ese fue nuestro primer concierto?、Hmm. Nos cayó justo redondito.、Eh, el 18 de diciembre de 2011 fue el primer concierto que hizo la orquesta. Eh, junto con el coro polisónico de José Sepas en la parroquia San José Obrero. Así que estamos terminando de acomodar. Seguramente se haga o en el atrio de, de la parroquia o en, en alguna de las caras de la plaza de, de, de Manuel Belgrano.、Uh -huh. Y en el horario aproximado entre las 18 y las 19 horas. Ahí va, estamos terminando de seguir últimos detalles más que nada de logística.、Claro. Eh, porque bueno, como se suman también tres coros, que es el coro polisónico de José Sepas. El coro de cámaras s a s t í s i m o Redentor y la agrupación de Vista Ballester, que fueron con los coros con los que hemos participado durante todos estos años de vida,、uh -huh. más el ballet por público municipal de José Sepas、eh, y algunos bailarines que nos van a estar acompañando también de otras agrupaciones.、Eh, bueno, nada, hicimos los números y somos casi 120 personas. Entonces, en el lugar donde siempre armábamos, que era en el centro de la plaza, no, entra. Y no vamos a entrar.、Claro. <risa> Dentro de la iglesia tampoco vamos a entrar, dentro del teatro tampoco vamos a entrar, sobre todo teniendo en cuenta las medidas sanitarias.、Claro. Uno puede entrar, pero estaríamos muy apretados.、Uh -huh. Y bueno, también queremos ser respetuosos y sobre todo cuidadosos, porque bueno, la pandemia sigue estando, entonces uno puede festejar todo lo que queramos r y ser súper felices. Pero bueno, con todos los cuidados que, que amerita también para que estos festejos se puedan seguir d l e v a n d o a c a d o Claro, claro. Son festejos con conciencia, sobre todo.、Uh -huh. entonces, eh, entonces, estamos buscando dónde puede ser el lugar más espaciado para que el de la o r q u e s a e distribuida y el público también. Claro. Bueno, en todo caso, la avenida Altuve es bastante amplia, capaz que se transforma en una orquesta、eh, piquetera, ¿no? Y se corta ahí. Se corta tantas veces la, la, la avenida Altuve o distintas avenidas en el centro para reparar un par de veredas, ¿viste? Y quedan、eh, cortadas por semanas, que cortarla un rato para celebrar la cultura, para hacer la orquesta, me parece que no, no sería una mala idea. ¿no? a merita la situación. e parece que No, no, no, no. Me parece、Así、que sí. Que, bueno, <ríe> entre hoy y mañana seguramente ya vamos a estar recibiendo, ya estaremos compartiendo los play, las o s flyers, l buenas n u e v a s e para que todos los vecinos y v e c i n a s se enteren, pero bueno, ya vas poniéndose agenda sábado por la tardecita y es el centro de José Sepas que... Vamos a estar de festejo con todos los vecinos. Bien, agendamos entonces 18 de diciembre por la tardecita, cuando ya baja un poco el sol, cuando está más agradable. <risas> Clara, si tenés que elegir tres, hacer como un podio, tres de los mejores momentos y tres de los peores, empezás por los que vos quieras, ¿no? De los peores y los mejores momentos que tuvieron que vivir como orquesta en estos 10 años, ¿cuáles serían esos momentos? Bueno, lo, los peores, creo que dos son los, los, los dos los dos intentos de cierre que fueron bastante devastadores. Este, no sé si hay un tercero más, pero bueno,、mm. esos llenaron、eh, eh, de, de mucha energía mala. La buena es, bueno,、eh, creo que los dos triunfos que hemos tenido, es decir, cuando la orquesta se declara municipal, para mí este es un logro inmenso, es d e r de ser una orquesta independiente, con sueños como estudiantes de forjar un organismo, e s o fue en el 2014,、eh, y la segunda vez que se triunfó cuando fue en el 2016. Luego de nuestra gira Perú. Y, y así en un top, así muy arriba, definitivamente hay la gira del Perú, porque la verdad fue、claro. algo que nunca lo pudimos creer: d estar e representando al país en, en sus lugares de, de, de una t a s a internacional tan importante y, y encontrarnos ahí nosotros como, como, los, como la selección.、Uh -huh. Veremos un momento. Solamente que quedó en la retina y en el corazón、sí. de, de quienes integran la, la orquesta. Por último, Clary, como sí, siempre, te agradecemos este ratito que nos dedicas.、Um, ¿En qué situación laboral se encuentran? s Pasaron 10 años ya. Decía recién: dos intentos de cierre de los que sobrevivieron. Con el apoyo de toda la comunidad y en el medio, de, después del último intento de cierre el año pasado en plena pandemia, el compromiso en varias oportunidades de funcionarios, los Pérez, recuerdo que los nombraste en un momento, Claudio y José,、eh, con compromisos de ir reincorporando paulatinamente a, a los trabajadores, darle ciertas garantías, ciertos derechos n o、eh, a los trabajadores que forman parte de la orquesta. ¿Eso en qué situación se encuentra hoy? Bueno,、eh, en este momento nos encontramos aquí. s í ¿eh? sí, no hay problema、no、p en r d ó p el r r d ó n eso está, v i a a j o en el colectivo este, el, los tres compañeros y compañeras、eh, que estamos dados de alta seguimos y se ha conseguido recién una reincorporación que surgió ahora en el mes de octubre así que por el momento estamos en esa situación eso ha mejorado un poco la, este, la, la situación con Eh, en, en números,、sí. estamos recién llegando al monto de lo que nos cobrábamos en marzo del año pasado.、Claro. Que todavía queda mucho recorrido.、Eh, que esperamos que empiece como a, a acelerarse un poco el tema de las reincorporaciones、uh -huh. o buscar,、eh, si el otro día nos f u i m o s e u n t a a d o y dije, bueno, empecemos a pensar, si no,、eh, alguna forma de una coparticipación o un pase de la provincia, pero algo para, para ir mejorando realmente la situación económica y contractual,、uh -huh. eh, sobre todo si el. el, el, el En materia de números,、eh, es necesario que, bueno, que los números de los trabajadores y trabajadoras se e q u i p a r e a lo que el resto de los organismos estatales está cobrando y de lo que corresponde un, un sueldo en cualquier lugar, ¿no? o sea, un monto de alrededor de 5 mil pesos、eh, sigue siendo incluso o sea, por debajo de eso de hacer una tarjeta alimentaria, ¿no? uh -huh. sin, sin desgrecerlo ni mucho menos, pero sí ponerlo en la balanza, entendiendo de que bueno, estamos cobrando menos de. de lo que es un, un apoyo desde el de, de Estado como trabajadores. Entonces queremos que a poquito e s o mejore y es bueno, llamado a atención a los distintos estamentos también, ¿no? no solo municipales, sino que bueno, en última provincia también sea、eh, arte, y p arte y responsable un poco de, de mejorar la situación económica de sus trabajadores. Hace poquito se anunciaba con bombos y platillos la vuelta de las orquestas juveniles, ¿no? de las orquestas、uh -huh. escolares, que es una buena noticia sin duda, pero si no hay un reconocimiento efectivo a quienes trabajan, a quienes desarrollan esta tarea, después、eh, queda ahí, falta una, una pata en la mesa, ¿no? que es una cuestión ahí de, de vacancia. Yo, yo celebro que se, que se creen las orquestas escuelas, para mí soy, soy educadora y docente de orquestas escuelas,、eh, y creo que es fundamental esto. Pero no se tiene que olvidar, me parece a mí, que es como funciona en otras partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que después los mismos niños y niñas jóvenes、eh, tengan un espacio donde insertarse laboralmente. Los músicos del orquesta que hoy forman la orquesta municipal y, y que conforman otros organismos son、eh, egresados, por decirlo así, de los programas de a r t i s t a escuelas, que eran las del bicentenario, las de、mm. PTOB. Entonces,、eh, ¿cómo hacemos? Esto es como un llamado a reflexión, ¿no? Si generamos, estamos e n listos a las empresas escuelas, pero si no generamos un derecho a un trabajo genuino, es sumamente frustrante para, para quienes forman parte de esos programas, ¿no? Si no solamente es que el chico tenga ese espacio, que me parece genial, sino que también le generemos una nueva perspectiva f u t u r o de que se pueden insertar laboralmente. Sin duda. c l a r a como siempre, muchas gracias y feliz aniversario. Nos vamos a encontrar el 18 ahí、Muy、en、grande. la plaza. Totalmente, hay que, hay que celebrar, hay que celebrar. Un abrazo enorme. Un abrazo, m i r a n d e Hasta luego.、Salud.